los nadie, que no son humanos sino recursos humanos, que no tienen alma sino órganos, que no tienen nombre sino número, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. La historia se repite en el más ignominioso de los silencios, mata a un viño del sur para que viva otro del Norte.